Hola, Hola. Fiti, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversas hoy, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Por sí. Le decía recién a Tomás... ¿Qué puede llegar a ser lo más importante del scouting de, de, de Malvin, pensando en el partido de hoy? Porque hay, está plagado de figuras. Eh, y, y, está, y, y también muchos de ellos vienen de jugar juntos durante varios tiempos. Eh, y hay figuras salientes... de la selección de Uruguay y otras que, que permanecen, eh, que fueron compañeros tuyos hace muy poco tiempo en, en, en el Distrito Federal en el, en el último torneo de las Américas Sí, es un equipo que, que tiene bastantes años de trabajo fue cambiando obviamente porque algunos jugadores se fueron y vinieron otros pero la base se mantuvo con el entrenador y creo que No tienen un jugador que, que sea el, el que haya que tomar en cuenta, sino creo que es un equipo que juega bastante colectivo. Obviamente tiene este, en ataque tiene jugadores que toman más decisiones que otros, como el Mazarino, o el extranjero Winston, pero después yo creo que, que es un equipo bastante completo, que, que viene haciendo las cosas bien. tanto en Uruguay como el año pasado también la Liga Americano. Sí, sin duda, y después tiene a ver, tiene jugadores que tienen mucha experiencia también en estas historias, por ejemplo de haber jugado en Aguada, competencias internacionales, como como Fernando Martínez, como el Mono Babosi, eh, el propio Reque Newson. Bueno, y, y sin ir más lejos, hablabas vos de Mazarino. Eh, y compañero tuyo en la selección uruguaya también eh, el hecho de tener a Matías Calfani me imagino que también será un foco eh, por lo que puede llegar a producir Calfani y por lo bien que, que venía jugando en la selección y por lo que hizo en Malvin en... en... Eh, bueno, por las expectativas que hay de más eh, en, en la Liga Uruguaya, en Malvin y en su figura recuerdo aquella historia cuando lo quisieron traer para acá para San Lorenzo, que fue medio un tema que, que se revolucionó la historia en Malvin, por, por la apuesta a tres años que había hecho imagino que también allí habrá un foco de atención en la figura de Matías Calfani Sí, bueno, como te dije, tienen una gran cantidad de jugadores, eh, tanto Matías como Newson Eh, vienen jugando bien, jugaron bien en la selección y, y para este nivel creo que son determinantes, son buenos jugadores así que eh, creo que no hay que pensar en un jugador únicamente, sino que defender a todos eh, es un equipo bastante peligroso y en defensa creo que es una gran virtud que tienen son bastante intensos y eso puede hacer que cometamos errores nosotros así que hay que, hay que entrar bastante concentrado este, y salía a buscar el punto que creo que nosotros tenemos armas también suficientes para ganar sí eh, tal vez la continuidad en el trabajo y teniendo en cuenta los otros dos rivales eh, le preguntaba a Sotera a Tomás si él pensaba que era eh, el arranque del grupo eh, se se enfrentan con el con el desafío más grande desde el punto de vista deportivo y teniendo en cuenta la definición y las expectativas porque a, Eh, Malvin y Obras son los dos grandes candidatos independientemente después quién se reparta el uno y quién dos de, de, de clasificar a la próxima ronda Sí, yo creo que sí yo creo que hoy es el rival más duro de la serie más allá de que no, tenemos, no conocemos tanto a los otros equipos pero en teoría va a ser el rival más duro por eso de ganar hoy ya nos perfilaríamos bastante bien, así que esperemos que se dé ¿Pensás que se puede llegar a dar alguna alguna rotación óptima, teniendo en cuenta que después tienen que volver hacia aquí, seguir compitiendo en la liga, que tuvieron un arranque vertiginoso? Muchos de ustedes se sumaron eh, de manera tardía a la pretemporada por su participación con distintas selecciones. Este, no sé, la verdad que no sé cuál, cuál es realmente la idea de... del entrenador hoy, pero creo que el objetivo que venimos acá a Colombia es a, a pasar la fase y se puede ganarla, así que intentaremos lograr ese objetivo, si lo logramos antes de, de que termine la serie, va a ser una historia y se podrá buscar eso que vos decís de rotación, si no vamos a tratar de obviamente jugar al máximo todo el, todo el tiempo, creo que tenemos un equipo igualmente eh, bastante equilibrado y el banco nos aporta muchas cosas, así que no vamos a tener problemas con la con la rotación y cuáles son las virtudes de este obras eh, que tiene algunos retoques pero que mantiene básicamente la gran estructura de acuerdo a la temporada pasada teniendo en cuenta el arranque de Liga Nacional que vos has visto y, y que te tocó participar obviamente este no creo que es un poco que seguimos la línea del año pasado además eh, de cambiar el entrenador y, y los extranjeros o dos extranjeros eh, creo que nos mantenemos un poco con la misma línea eh, Este equipo es un poco nuevo, mostró una característica distinta por los jugadores que llegaron, pero se va a ir viendo con el correr de los partidos y con los meses. Al ser tan larga la temporada, la mano del entrenador o lo que él quiere se va a ir viendo más adelante. Hoy en día estamos jugando, yo creo que con mucha base de, de lo que ya conocíamos el año pasado, más lo que él está tratando de, de incorporar. Bruno, te agradecemos mucho, que tengan mucha suerte, un abrazo también para Tomás y prepárate para, para dar una especie de charla técnica hoy a tus compañeros porque, bueno, eh, eh, sos el más familiarizado con, con la muchachada de Malvin, un cariño. Dale, sí, trataré de ayudarlos lo más que puedo porque los conozco mucho. Este, un abrazo, dale. No, bueno. Bruno Fitipaldo, charlando con nosotros. Naturalmente, el base de obras, hablamos con Tomás Sanzotera, el desafío para Obras Basket arranca hoy a las 19.45, transmisión de DirecTV Sports, eh, Obras Malvin, eh, Piratas de Bogotá contra...